medio camino entre la historia y la leyenda encontramos cosas apasionantes, tan apasionantes como bizarras y tan curiosas como increíbles. Apuntas, apuntas bien. Vamos a hablar de un templo, el templo de las ratas que se encuentra en la India. Allí hay más de 20.000, son adoradas, son consideradas dioses y tanto se las adora que inclinan su cabeza para beber leche. Y en ese mismo tarro, enfrente, se encuentra un hombre haciendo lo mismo. El Templo de las Ratas, de allí acaba de volver nuestra invitada Miriam del Río. Miriam, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Miriam, hace tan solo unos días aquí en las los Vientos hablábamos contigo de tu nuevo libro, se encuentra en la editorial de Luciérnaga, de Turismo Dark, eh, cosas oscuras de turismo, bueno, pues eh, cosas eh, tan tremendas eh, como esta, encontrarás pocas, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que este es uno de los lugares, como bien decías, así más bizarros, ¿no?, que he visitado, porque la verdad que hay que tener estómago. Como decimos, acabas de llegar de allí, acabas de estar en ese templo, el templo de las ratas, un templo al que se entra, al que se entra, decimos que descalzo, aunque tú te puedes hacer con unas pantucas, ¿no? Sí, tú puedes hacer unas patucas, sí. Yo sé que antiguamente pues uno tenía que, que entrar descalzo porque al tratarse pues de, de un lugar sagrado se tiene que se tiene que hacer así, pero al fin y al cabo, aunque es un lugar que se encuentra pues en una zona bastante remota, muy cerca de la frontera con, con Pakistán, en el oeste de la India, pues al final eh, todo se acaba ligeramente occidentalizando y eh, es posible hacerse con unas patucas por pues, si no quieres ir descalzo. sino también puedes llevar unos calcetines, evidentemente, de desechados. Y cuando estabas andando, cuando entraste en ese templo, supongo que el hecho, aunque no las pisaras, ¿no? Pero el hecho de saber que por ahí, por donde han pisado tus pies, han pasado 20.000 ratas, impresiona mucho, ¿no? Impresiona, y, y, y ya no solamente por el hecho de, de pensar que están por ahí correteando a sus anchas tranquilamente, sino porque, claro, cuando tú entras, el ambiente, a ver, te, tengo que ser sincera, es un ambiente cargado, ambiente que, bueno, se van retirando todas las heces de las ratas y todo, bueno, el resto de, de, de cositas que se van dejando, pero bueno, al fin y al cabo es un lugar que es bastante pestilente. Lo que pasa es que al final te acabas haciendo con él, también te soy sincera, ¿eh? Y antes, decía al comienzo, esa imagen es real, ¿no? Las ratas be bebiendo leche en un tarro y enfrente a un hombre como lo más normal del mundo. Pues sí, sí, sí, es, es totalmente cierto, es, es, es así, es, es algo que para el viajero occidental pues eh, te causa mucha impresión pero bueno, las ratas allí diariamente son alimentadas pues, con eso con grandes cuencos de leche y grano pues que pueden verse repartidos por todo el templo pero claro, resulta que hay una serie de seguidores, los más devotos de este templo de las ratas que consideran que comer alimentos mordidos por ellas pues es un gran honor, así que pues bueno así se les puede ver bebiendo tranquilamente eh, del mismo cuenco, el La leche que lo hacen ellas, ¿no? Uno enfrente del otro, cara a cara, ¿no? Incluso aprovechan los restos de comida que ellos dejan porque, claro, se consideran sagrados. Por tanto, claro, como decía, desde la perspectiva occidental es muy desagradable, pero para ellos, para los seguidores más devotos es un momento místico es que y trascendental. Son, son como casi familiares, ¿no? Consideran, porque me imagino que el inicio de todo esto, de esta adoración tiene una historia muy importante que a mí me gustaría que recordaras a, a los oyentes que nos contaron claro, claro, porque eh, la devoción a las ratas tiene que venir de algún lado, ¿no? Y la leyenda cuenta que en el siglo XIV vivió Karnimata, una mujer santa pues, que era considerada la reencarnación de Durga, la consorte de Shiva, y desgraciadamente uno de los hijos de Carni falleció ahogado. Así que ella, Carni, imploró a Yama, el dios de la muerte, que lo resucitara, a lo que Yama se negó, y Carni total, bueno, totalmente enfurecida decidió reencarnar en ratas a todos sus descendientes pues para privar a Yama de las almas de su familia, no de la familia de Carni, y es por este motivo que muchos habitantes de la zona de The Snoke aún hoy afirman ser los auténticos descendientes de Carni Mata, por eso se las adora de esta manera, porque creen que son la reencarnación de Durga. Hay mucha adoración a animales en la India. Se consideran quizá los conceptos que tenemos aquí en Occidente. En el caso de las ratas es muy duro. Están muy vinculadas a la sociedad, están muy vinculadas a la peste. Pero es que allí se adora mucho a los animales. Sí, es que eh, es, es la prueba, ¿no? Eh, Carnimata es la prueba de que en la India cualquier animal puede ser sagrado, ¿no? Las vacas, los monos, los elefantes, los tigres... Y claro, ¿por qué las ratas no iban a poder ser también veneradas como a divinidades, verdad, o no? ¿Tú has encontrado un lugar más bizarro? Porque eh, fíjate que has estado en sitios en Turismo Dark, en el libro que has sacado en la repasas alguno de esos sitios en donde has estado en tus viajes. Pero sin embargo... Eh, Yo no sé si hay alguno tan terrible como este. este. Este es de los más terribles, sí. Este es de los más terribles en el sentido de que, claro, es lo que tú comentabas desde la perspectiva occidental. Para nosotros pues las ratas están asociadas, asociadas a, la, a enfermedades, a suciedad, a pestilencia, a, a peste negra. Y, claro, allí que se las adore hasta tal punto, pues es totalmente... Eh, eh, no, bueno, no, uno no puede dar crédito a ello, pero es, es así, es, es... es... Una concepción totalmente distinta ¿no? de, lo que, de, lo que, de lo que tú vienes desde Occidente, de lo que, lo que piensas. Oye, ¿ya hay algún control? Porque claro, comentábamos al inicio, decía Bruno, unas veinte mil ratas. Y creo, que no sé si tú me lo puedes confirmar, que eh, viven tan a gusto allí que sí. no salen de, del, del recinto, aunque tengan las las puertas abiertas. ¿Eso es cierto? ¿O controlan que no puedan salir? ¿Y hasta qué punto pueden seguir reproduciéndose? De, de bueno. todas formas, si cada uno que vais les dais de leche, se les dais de comer, ¿cómo no van a ir las ratas ahí? Claro, ¿no? es el paraíso, claro. pero claro. claro sí. Es raro, ¿no? Porque dicen, ¿y cómo no salen de allí? Siempre están ahí eh, metidas. Sí, es el paraíso suyo, además, claro, llevan pues mucho tiempo adorándolas, alimentándolas y digamos que ellos incluso, pues las ratas están totalmente acostumbradas a, la, a, a las personas, por tanto, tú cuando vas accediendo a las ratas eh, ves perfectamente que están en los laterales y, y por el pasillo central es por donde tú vas caminando y ellos están por, a ver, alguna vez se te cruza alguna y tal y tienes que ir con cuidado y tal, Pero, pero ya está. Entonces, claro, si tú alimentas a las ratas y entre ellas, pues es lo que decimos, se van reproduciendo y reproduciendo, pues al final, que si ellos lo tienen allí todo, pues ¿para qué se van a mover? De todas formas, eh, las ratas aquí, tenemos una imagen de ellas, eh, un bicho grande, horroroso, sin embargo, eh, yo he visto tus fotos y, bueno, son, son ratas eh, que se pueden llevar bien, ¿no? Sí, se llevan ven Hay algunas más grandes, otras más pequeñas, pero pero sí se ven bien. Y, y, y está clarísimo que ya eh, se reproducen y tal allí porque es que veía ratas más grandes, otras más pequeñas, otras que eran pues crías que iban en el, en el lomo de la, de la madre. Qué algunas buena. que sí, algunas que incluso pues claro eh, había habido pues trifulcas, no hay problemas de luzco entre ellas y algunas pues tenían heridas importantes en, en, en el lomo y tal. O sea que, que, que vamos que es una comunidad eh, totalmente activa y que claro, para nada se van a Y hay muchas de estas que por lo visto es algo muy reverenciado y que se juntan y se agolpa la gente para intentar descubrirlas. ¿Alguna rata albina? Sí, sí. Entre estas 20.000 ratas negras Eh, según la tradición y según la, la leyenda, eh, por lo visto se ocultan dos o tres que son de color blanco y por lo visto verlas es un signo de buen augurio y bendición divina además porque se cree que son la reencarnación directa de carne y mata, yo no las vi eso tengo que decir, ¿eh? yo no me y, las encontré y, y yo voy tiendo a creer que no existen ¿eh? no yo creo, <risa> que sí, ¿eh? creo que sí a lo mejor, o sea, claro, para que te salga una rata albina, pero yo en alguna foto de estas que sacan del templo he visto alguna eh, por eso lo comentaba Sí, sí, es también un poco un poco leyenda, ¿no? También que dicen bueno, están ahí, si te las cruzas y tal. Lo que sí que es importante es que para también para los viajeros occidentales, y esto es remarcarlo, si alguien tiene pensado o se va a atrever a visitar este templo de las ratas, es tener mucho cuidado en el caso de que nos vaya a rozar una rata o se nos suba alguna por encima, a mí no me ocurrió, pero podría darse el caso, no hay que lastimarla, ya que, eh, pues claro, herir a una rata en este templo, matarla incluso, es un pecado muy grave y nos podríamos encontrar. En una situación comprometida, así que conviene mirar por dónde se pisa. Allí las ratas son sagradas y nosotros somos los secundarios. Y las ratas eh, no hay que pisarlas, eh, no hay que tocarlas, eh, no hay que herirlas, eh, no hay que hacer nada contra ellas. En este lugar, carne y mata, se llama así el templo de las ratas. Hay más de 20.000. Nada más y nada menos hay eh, que 20.000. Uno de los lugares eh, más dark, más oscuros del planeta, más bizarros, ¿eh? Sí, sí, totalmente Y tú en todos los sitios eh, que has conocido, que has viajado eh, Si tuvieras que hacer un ranking de los más extraños eh, ¿Cuáles pondrías además de este? Porque este estaría, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que este estaría completamente A ver, también en la India en, este, en ese mismo viaje También porque eh, el caso de las cremaciones de, de Benares Pues también es algo bastante impactante Porque, claro, te acercas al Ganges, ahí a los Gats, a, a, al lugar donde se, se, se incineran a los muertos, y es un lugar que está 24 horas, los siete días de la semana, todo el año funcionando, y vas viendo continuamente cómo van llegando esa especie como de, de, de camillas porque, que... que Que, que llevan a los a los muertos y todos los familiares eh, eh, alrededor de la pira donde se va a quemar al muerto. Además, a cara descubierta es el hijo eh, mayor normalmente que tiene que encender la pira, es decir, es es es Es algo también eh, para la cultura occidental pues muy impactante, ¿no? Sobre todo porque, claro, allí se, se mezclan de nuevo, aparte del humo, pues eh, diversos olores que, que, bueno, no son demasiado, demasiado agradables. ¿no? ¿Y tienes algún reto ya pendiente, no? En tu agenda, me imagino. Sí, sí, tengo unos cuantos, la verdad, la verdad es que sí. Eh, tengo pendiente también eh, zonas de Etiopía que me interesa mucho conocer, volcanes con, con, con unos lagos de lava Eh, ...activos que están todo el año... ...que hay, bueno, son verdaderas eh, olas de lava... Y es, un, ...y es un lugar también que me interesa mucho conocer... ...pero claro, en verano es imposible acceder... <risa> ...porque las temperaturas son, son muy altas... ...así que ahora de cara al, al invierno o quizá en primavera... ...pues es posible que, que me acerque a esas zonas. El Templo de las Ratas... ...hemos hablado de este lugar extraordinario, fascinante, distinto... Un poco llamativo, 20.000 ratas se viven ahí, con una persona que acaba de volver de ese lugar, con la periodista, con la investigadora, con la escritora Miriam del Río. El mundo bizarro desde luego se encuentra también en ese lugar. Miriam, muchas gracias. Un beso. Muchas gracias, un beso.